Proyección y perspectiva de la economía Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias Y tomar decisiones de manera inteligente Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder Desde el año pasado, sin hablar con Pablo Broder A través de Aspen Punta 103.5 FM Buen día, feliz año nuevo Pablo, ¿cómo estás? Feliz año nuevo para vos, para todo el equipo y para todos los oyentes, Jorge, un gusto volver a reencontrarnos en este contacto. Y en Punta desde del este. este, y en Punta y del en, Este. Y en, pun y en Punta del Este, por supuesto. Eh, con, sí. Ahora no me podés decir aquí un cielo azul, porque yo te digo exactamente <risa> lo mismo, un cielo azul con algunas nubes, se ve la bahía, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo la misma vista que vos. Bien, y en estos días, dentro de las, eh, los cuidados que hay que tener, ¿cómo te ha tratado Punta del Este? Mira, Punta del Este, vos sabés que es mi casa también. O sea, es que afectivamente es, es, es, es casi más que mi casa porque realmente yo la, la disfruto mucho, gano eh, con mi mujer ganamos una enorme calidad de vida al estar acá, de modo tal que estamos muy, muy felices y sobre todo uh, muy necesitados de la distensión que nos produjo poder estar acá de nuevo. Eh, realmente veníamos muy estresados Pese, pese, te digo, Jorge, a todo este remesón del COVID y, y de Omicron, etcétera, etcétera, que de alguna manera nos tiene preocupados, pero que lo que hacemos es ponerle filosofía a la cosa y sobre todo hacer lo único que podemos hacer, Jorge, que es cuidarnos. Y esto esto es así, estamos vacunados, eh, mi mujer le falta la tercera dosis, que espero que hasta notado venga, venga la citación pero básicamente estamos vacunados y nos cuidamos, y esta es la cosa que tenemos eh, para gozar plenamente de este paraíso en la tierra que es Punta del Este, Jorge. ¿Y cómo encontraste a Punta del Este? Hermosa, hermosa, hermosa, realmente, Punta del Este está hermosa, llena de gente realmente, eh, esto no, no es ninguna novedad, que Karina lo está describiendo a diario, y vos también, eh, Pero también, pese a la gente, pese a, a las colas que hay en las rotondas para circular con el auto, pese a todos los pese que haya, eh, nosotros la vivimos la con con mucha felicidad. Y la vimos muy bien a Punta del Este, la vemos limpia, eh, la vemos eh, de, de alguna manera organizada. Bien, muy bien. La verdad, contentos. Bueno, contentos. y en esta perspectiva de algunos días ya instalado aquí en Punta del Este, mirando a tu país desde el otro lado del río, desde Uruguay. ¿Qué tenés para comentarnos? Mira, eh, yo tengo la impresión, Jorge, que a nivel personal, que eh, eh, nosotros tuvimos, obviamente lo venimos hablando todo el tiempo, un año muy duro, y yo creo que nos espera el 2022 en la Argentina, estoy hablando de un año bastante más duro que el 21. Eh, pese a que muchos argentinos, vos lo sabés, vivieron... Eh, una interrupción de su fuente de ingresos con la angustia que produce, el encierro, el estrés eh, el, el distanciamiento social, los abuelos que no podían ver a sus nietos o los padres que no podían ver a sus hijos casados, etcétera o sea, la lejanía de los afectos también tuvimos la, la imposibilidad de acompañar al fallecimiento de familiares y amigos o sea, todo esto fue duro, pero sin embargo Eh, acá también hubo un agravante que todo este encierro, todo este encierro que tuvo Argentina durante absurdos nueve meses, le sumó un impacto eh, psíquico silencioso que vulneró mucho a la gente. O sea, está muy desgastada la gente. El gasto físico, mental y anímico que le pasó a la gente en el 2021 pasó factura y, sin embargo, en este momento todavía no vemos en la Argentina, no veo para la Argentina, eh, una, una salida clara. Eh, a pesar de todo, la gente eh, de alguna manera sigue resistiendo. Pese, te digo Jorge, a un orden político y social muy precario, muy eh, difícil, eh, y que comparado con lo que vivimos acá en este mi medio, mi otro país que es Uruguay, me suena todavía mucho más carente y mucho más lamentable. Y te digo, para esta semblanza, Jorge, que la única el único aliciente que nos ocurrió en la Argentina es que ocurrió en septiembre. ¿Qué ocurrió en septiembre? Lo sabemos. En las urnas eh, la sociedad se pronunció contra el proyecto hegemónico avasallante del oficialismo septiembre fue un, una paliza, en noviembre fue una paliza un cachito menos, pero eh, si bien el populismo, el kirchnerismo descontó algunos puntos, tuvo una derrota contundente que ellos no esperaban. Esta era quizás, Jorge, una oportunidad de empezar a salir de una trampa de la polarización que alimenta a Cristina Kirchner fundamentalmente. Con el empuje de su voto, la oposición, con todos sus matices, Tuvo una enorme oportunidad, Jorge, y eh, la gente, los de a pie, los que no estamos en la actividad política a, efectiva, ejercitada, eh, pensamos que la oposición ante esa oportunidad debía cohesionarse alrededor de un grupo de ideas de largo plazo con eh, miras para iniciar un proceso de construcción. Sin embargo, ¿qué pasó en la oposición? Lo venimos hablando en los últimos contactos nuestros, ya de, de cuando estuvimos todavía en Buenos Aires. En la oposición también se impusieron ambiciones personales, eh, posicionamientos, querellas, e incluso ayer o anteayer hubo un, un chispazo enorme entre el presidente de la Unión Cívica Radical y la gente del PRO. Con una posición eh, absolutamente eh, contradictoria Respecto a los planteos del gobierno Y esto es una especie de una costumbre argentina de un, Lo que yo llamaría un faccionalismo O sea, imperan las facciones Ahora bien, y termino con esta semblanza En los sistemas políticos maduros eh, Todo este, este problema supone que la ciudadanía de a pie lo que ponemos el voto podemos castigar a eh, el eh, partido o la agrupación que se porta mal con un voto contrario. Pero en la Argentina no estamos encerrados en la alternativa o el kirchnerismo que hace tanto daño el con el peronismo de hace 30 años a la Argentina o una oposición que no está haciendo los deberes. Y acá se me genera una, una reflexión. ¿Qué, leal, ¿Qué alternativa le queda a los argentinos? ¿Vendrá lo que pasó en Chile, el predominio de los extremos en Chile después de un eh, proceso muy virtuoso de la, centro de la centro izquierda que manejó y después con un gobierno de derecha que manejó los destinos de Chile durante casi 20 años? ¿Qué pasó? Los dos partidos más votados eran uno lo de cerca del extremo de la izquierda y otro de cerca del extremo de la derecha. Y finalmente, Jorge, te digo en esta semblanza de la Argentina, ¿qué futuro posible veo para el 2022 de la Argentina? Y por favor, mis amigos argentinos que están escuchando, se tapan los oídos. Una fuerte devaluación, eh, que no sé si será paulatina, pero va a ser muy fuerte en sí misma, aunque sea progresiva. Un crecimiento de la inflación, que en este momento todos vos sabés muy bien que estamos yo estoy hablando de hace mucho tiempo del 50%, pero que va, para mí va a superar entre el 50 y el 60%, no menos, que puede ser mucho más, depende de las macanas que haga el gobierno, y un proceso de mayor estancamiento porque al gobierno no le interesan los aspectos productivos, les interesa alimentar ese ejército desocupado que los vota permanentemente en base a planes. No sé si te apabullé, Jorge. No, no, no, no. Estaba esperando que, <coughs> que hicieras una pausa porque te quiero consultar eh, para que nos ilustres un poquito sobre el título principal que, por ejemplo, publica hoy Clarín. El discurso de Guzmán sobre trabas con el Fondo Monetario Internacional sacudió los mercados ayer. Así ¿Qué, es. ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Qué quiere decir esto? Que eh, Guzmán, Guzmán viene hablando con el es, Fondo Monetario Vamos de a aclarar a los oyentes, es el Ministro de Economía, ¿verdad? efectivamente, Guzmán viene hablando de, con el con el fondo de hace dos años prácticamente eh, se perdió una oportunidad enorme cuando se podía haber haber arreglado en condiciones muy favorables hace un año y medio prácticamente, y, y no lo hicieron porque imperó la ideología cristinista de no transigir con el fondo no darle la plata al fondo, etcétera etcétera. Eh, de alguna forma, eh, lo de ayer fue eh, la materialización de la presentación de un dibujo absolutamente inconsistente porque dijeron que quieren arreglar con el fondo, que le pre presentaron un plan al fondo y lo que le presentaron, lo que según Guzmán dijo que se presentó, fue una serie de buenos deseos pero sin ninguna consistencia económica. Eh, de alguna manera la oposición lo que hizo cor correctamente fue pedir una reunión para que el gobierno exponga un plan de veras, un plan en serio. Eh, esta presentación de Guzmán y las, eh, las palabras del presidente en su momento, eh, lo que hicieron eh, generar es un correlato lógico que es la, eh, en los mercados no es que se desencantaron porque ya vienen desencantados, pero respondieron de la única manera, que es, eh, aumentó el riesgo país, superó los 1.800 puntos, su sigue subiendo lentamente el blue, que ya es el paralelo, nosotros lo llamamos blue, que ya superó los 208,50, eh, y sigue la desconfianza absoluta, tan es así que los diarios del Uruguay, incluso los argentinos, están hablando de la cantidad de argentinos que vienen, que venimos, que invierten, que invertimos en Punta del Este. Esto es así, y de modo tal que no hay ni, no hay ninguna sorpresa. ¿Cuál es el el tema que acá impri, eh, impera? Eh, no solo razonamientos económicos, Jorge, sino razonamientos políticos e ideológicos. Los dos juntos y al mismo precio. Eh, políticos porque ya están mirando al 23 y quieren mantener la adhesión de los propios. Y ideológicos porque Cristina y el cristinismo más ultra... Eh, están con una ideología antifondo y que no les importa no arreglar con el fondo, lo cual sería la peor de las estrategias que se pueden pensar que ocurran en la Argentina. La nación es... también dice hoy, la nación deuda, la oposición pide un plan para avalar un acuerdo. ¿Esto quiere decir que pueda haber un acuerdo político para firmar con el fondo? No, no, no, no, no. Acuerdo político no va a haber hasta el 2023 con seguridad. Lo que dice la la, la oposición es que para que se sienten a conversar con eh, el gobierno, necesita Guzmán presentar algo más que buenos deseos, un plan con características más o menos razonables desde el punto de vista técnico, como para poder decir, nosotros podemos acompañar en este proceso la presentación al fondo. Pero no es no es nada más que eso. Bien, aparte del tema sí. de la economía, ¿algún, ¿algún comentario más? Sí, por supuesto. Yo te diría, Jorge... Eh, que tenemos en la Argentina que eh, como te decía perdimos pasamos un año muy muy fulero eh, el el tema fundamental es que entre los temas que están pululando en el medio argentino los únicos temas importantes son el ajetreo político inconducente pero en sí en sí mismo el escenario político y social de la Argentina tiene un, diría, un atronador silencio respecto a cuestiones que hacen no solo al presente argentino, sino fundamentalmente respecto a su futuro, que están ausentes en el debate público, pero como si estuvieran con una sordina absoluta. Yo te digo que la Argentina se transforma en un país con una enorme proporción de su población que no trabaja, no solo por los merecidos jubilados, entre ellos yo, sino por el festival impúdico, utilizando políticamente de los llamados planes sociales, te digo. Además de las designaciones cuantiosas en el empleo público con fines partidarios, la sociedad está caracterizada por una masa de gente enorme, mayoritaria, te diría que casi mayoritaria, que no trabaja y que vive del, de la plata del Estado. El otro tema ausente, del cual no se habla en absoluto, es la educación. La educación argentina está en crisis. Los índices internacionales dan cuenta ya de la involución de nuestro sistema educativo. Tampoco se habla demasiado de la inseguridad creciente en todo el país, con un auge del narcotráfico enorme, con bandas de sicarios que están asolando algunas ciudades como Rosario. Tampoco se habla, Jorge, de eh, explicación alguna del uso de los fondos públicos para actos con fines exclusivamente partidarios por parte del gobierno. La oposición no hace no hace ruido para nada al respecto. Y ni qué hablar, me escuchaste hablar, Jorge, de esto a mí, la ocupación diaria del espacio público, puentes, avenidas, plazas, por diarias manifestaciones multitudinarias que eh, le impiden el desplazamiento de los ciudadanos, los pobres ciudadanos de a pie, que se tienen que trasladar de un lado a otro simplemente para trabajar y que están obstaculizados por la gente que se manifiesta porque hace meses o años ya que no trabaja. ¿Y las y manifestaciones un, un... son contra el gobierno o a favor del gobierno en todos esos casos? No, son eh, ni una cosa ni la otra. Son eh, me, eh, manifestaciones de presión de estas manifestaciones para tener más plata del gobierno, para pedir mayor refuerzo de sus planes sociales. Esto es simplemente la cosa. Ya están, ya prácticamente adquirieron identidad. Y te agrego una que tiene que ver con el Uruguay también, por cuanto podía tener, tenía relación con el Uruguay. Eh, vos sabés que en la Argentina, en la época de Macri, se eh, dio una política de cielos abiertos y se eh, crearon, se permitieron. Eh, pese a la a la, al boicot que le hizo Aerolíneas Argentinas, que es un, un gastadero enorme de plata, son 700 millones de dólares anuales de déficit, que aparecieron las compañías low cost, JetSmart eh, eh, y algunas otras. Eh, y eh, tuvieron siempre la oposición y la agresión sistemática de Aerolíneas, de aerolíneas Argentinas a través de todos sus gremios que obstaculizaron permanentemente, porque tienen poder en, el, en la estructura de política argentina, eh, la acción de los de, lo, de estas low cost. En su momento se habilitó incluso un aeropuerto cerca de eh, cerca de Buenos Aires, a 30 kilómetros en el Palomar, que ahora ya está cerrado por a por amérito de la acción de los gremios de aerolíneas argentinas. Pues bien, últimamente lo que hicieron los, la, las low cost es poner tarifas promocionales, tarifas promocionales para tener paquetes de, de pasajes a menor precio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo el gobierno, impulsado por la acción del, de los gremios de la Unión Argentina Impedir que se trabaje con tarifas mínimas, o sea, con tarifas promocionales. Le pusieron bandas de tarifa mínima a, a, los, a las locos para impedir que eh, bajen demasiado los precios, y es Increíble, parece ridículo, porque mientras la Secretaría de Comercio controla y pide que bajen el precio del pan, la harina o el arroz, cuando alguien baja los precios le dice no, usted tiene que subirlo. De modo tal que eh, la ausencia de, de estas cuestiones en el Centro de la Discusión Pública Argentina, Jorge, eh, a excepción, ya te digo, eh, los únicos reservorios, ...de eh, preservarnos de la ausencia de estos temas fundamentales, sabes cuál es, Jorge? Uh -huh. Es la prensa libre. Es decir, la prensa libre aún vigente en el país, aún vigente y atacada... ...por algunos medios, ya sea gráficos o audiovisuales... ...estamos por fuera de tener la contra de medios absolutamente afines al gobierno... ...y pagados por el gobierno en muchos casos, o por los gremios... Eh, este es un claro índice, este silencio que te menciono, Jorge, de la falta de rumbo de una sociedad, una sociedad que, te digo, está entristecida o casi casi resignada por la carencia de un proyecto común. Pablo, Yo quisiera desde acá, desde, desde ¿sí? esta maravilla de, de país y del lugar que es Uruguay, Punta del Este, eh, que en el futuro la dirigencia asume la necesidad de modificar para bien de los argentinos Eh, un panorama que para mí, por lo menos en el corto, en el inmediato plazo, está lejos de ser solucionado, Jorge. Pablo, eh, sigan disfrutando de este lugar y volvemos a comunicarnos en pocos días. Va a ser un placer y le mando un abrazo muy grande con mi alegría del reencuentro ya desde acá con todos mis, mis, mis prácticamente colnacionales uruguayos. Un abrazo grande para ti. Abrazo. Hasta pronto. Frecuencia abierta.